Mientra zantos, que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán, que tía Kamala tenga peso duradero, que te abracen las paradas con castillo afilonguero y que digan los muchachos, es una buena mujer.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 Uñetaco, marmitanco, un chute en tu gallo ciego, Eh, pero bueno, la guardia vieja se, se considera que hasta el 1940 se siguió tocando significa que ya estaban los arreglos orquestales, como pueden escuchar aquí en Gallo Ciego y ya se habían sumado todos los instrumentos de orquesta, el violín ya se había sumado el chelo se había sumado la viola el contrabajo, que tanta importancia tiene en esta, en esta versión de Gallo Ciego Yo ciego. Bueno y ahora le daremos comienzo, le daremos paso al polaco Goyeneche Goyeneche fue un cantor que empezó a cantar en orquestas profesionales a partir de los 18 años Para mí es, no sé, es, es un maestro, es un grande el, el, de, Quizá de los cantores que más me gustan, que más me transmiten eh, Se ha caracterizado por el fraseo, por poder hacer eh, gráficas o visibles los puntos, las comas del verso Eh, y así empezó, chavalito de ayudante de camionero hasta que alguien lo escuchó cantar y de ahí derecho se fue a las orquestas y bueno eh, también se podría decir que es diáspora de buscar la ría con su apellido Goyeneche pero polaco por su aspecto rubio y alto como era eh, así que Roberto Goyeneche nos va a deleitar como amigo ante toda esta tarde eh, espero que les guste ahora vamos con Garúa la orquesta de Aníbal Troilio quizás el mejor eh, banderionista y director de orquesta que pueda haber habido el inventor del solo que escuchamos antes en Gallo Ciego era Aníbal Troilio que obviamente quedó perpetuado para toda la vida así que men un chico disuet garúa polaco frío el viento trae un extraño lamento parece un pozo de sombras la noche y yo en las sombras camino muy lento mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón y en esa noche tan foria y tan mía pensando siempre lo mismo mi abismo y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla la recuerdo más Garúa solo y triste por la cera va este corazón transido con tristeza de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su Hol abierto una gotera perdido, como un duende que en las sombras mal la boca y mal la sombra tristeza hasta el cielo se ha puesto a orar no la nombraré ahora tristeza hasta el cielo se ha puesto ahora que eran del polaco y ahora pasaremos a metejón también seguimos con el gordo eh, trolio y el polaco boyeneche tratar de no interferir mucho y contándoles historia escucharemos ahora un polaco joven, luego escucharemos un, un polaco con, con Piazzolla quizá un poco ya más veterano y escucharemos algún otro tango también ya de un polaco bastante viejito que murió el año 94 había nacido en el 24 también o sea que bueno, ahí lo dejamos al polaco que era lo que tiene que hacer y yo me callo la boca recordando mucho a mi hermano Que es contrabajista de tango de lo mejorcito que hay por rosario le mando un vaso grande y él me ayuda a hacer un poco esta investigación así que nada palito te quiero mucho por el daño que me hiciera tu mirada yo ya no puedo vivir más nena divina si hasta toda mi familia para preocupar ha ido A consultar a una divina Ya nadie puede curar mi metadura Vivo muy triste y mi guitarra ya no Hago fuerza pa' dormirla pero el sueño Está metido con vos y se me pianta Es tu pinta bacana La que me tiene así me has ingrupido que has hecho nena de mi si no tienes compasión pa aguantar mi metedura podes estar bien segura que voy derecho al cajón el día que te miré me bastó va convencerme que tu cariño y la muerte juegan conmigo al volver todo el barrio del caso se ha enterado y no salgo que me quema el corazón Cada vez que algún vecino es interesado Me pregunta cómo va mi metejón Ya nadie puede curar mi metadura Vivo muy triste y mi guitarra ya no canta Hago fuerza pa' dormirme pero el sueño Está metido con vos A balada para un loco eh, Que es una música que puso pie sola Una letra, ahora no me acuerdo el nombre que la hizo Y en este momento va a cantar también Varela, Varela eh, Los dejo con el plato dulce de tus terenzas Luna en sombra de tu piel Y de tu ausencia Terenzas que me ataron En el yugo de tu amor Yugo casi blando De tu risa y de tu voz Fina Caridad de mi rutina Me encontré tu corazón en una esquina Tarenza de color de mate amargo Endulzaron mi leptarco gris Adonde fue tu amor de flor silvestre? Adonde? Adonde fue? después de amarte Tal vez mi corazón Tenía que perderte Y así mi soledad Se agaranta por buscarte y, y estoy llorando así Cansado de llorar Trenzado a tu vivir Con prensas de ansiedad Sin Por que tendré que amar Y al fin Partir Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas, nudo atroz de cuero crudo, que me ataron a tu mudo, adiós. ¿A dónde fue tu amor de flor silvestre? ¿A dónde, a dónde fue después?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 Sin ti Por que tendere que amar Y al fin Pardir La tardecita de Buenos Aires tiene ese que es se lo vete Salir de tu casa Por Arenales no de siempre en la calle y un voz, Cuando de repente De atras de un árbol Me aparezco yo Me esclarara De penúltimo liceo Y de primer polizón en el Me llevaron en la cabeza Las rayas, las camisas Pintadas en el pie yo me iba a las clavadas en los pies Y banderita, es la banderita está extinita Levantar ahí cada mano, se reí. Pero solo vos me ven Porque los maniquíes me guiñan Los semáforos me dan Se reen dulce, Y la naranja del frutero de la esquina Me tiran alzare, veni! Que así, medio volando y medio bailando Me saco un para saludarte Estar regalo de la banderita Y te río... Ya sé que estoy piantao Piantao, piantao No ves que va la luz una Robando por callao Ni un corso de astronautas Mi niñeo horugas Me baila alrededor de la aveni Hola, ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires del nido De un gorriol y a vos de vi tan triste He veni volas en El loco berretin que tengo para vos loco cuando andas en tu porteña soledad por la ribera de tu sábado a vender con un poema y un trombón a festejar del corazón el ¡Hey, loco, loco loco loco loco como una acróbata eternamente tararé sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo enloquecí tu corazón de libertad ya vas a ver salgamos a volar querida mía subite a mi ilusión Super Sport y vas a correr por las cornichas con una colondrina en el motor de fiesta nos aplauden ¡viva, viva! los locos que inventaron el amor y un ángel, un soldado y una niña Nos dan un baldecito bailador Nos dan a saludar a la gente linda Y loco, perdudo, qué sé yo a Provoco campanarios con la rilla Y al fin te miro Y canto a medio Quéreme así, piantao Piantao, piantao Trepate a esta ternura de loco Gokos, que hay en mí Ponete esta peluca de alombra, si sí. Bola! Bola conmigo ya, veni, bola Veni! Quere veni, pesau? Piantau, pesau? Abrete los amores que vamos a intentar La mágica, locura total de revivir Veni, bola, veni! Lola, lola, lola, Loco es, Y loca es. Loco es y loca yo. Loco es, Y loca es. Loco es y lo loca lo es. Lo Gracias polaco Por dejarnos volar con vos. Gracias. escuchamos en el bandallón a astropía Pia Sola quienes cantaron antes eran Adriana Varela y el polaco los Goyeneche ya un poco viejo ahí en las últimas quizás haya sido sus últimas actuaciones y ahora vamos a escuchar una seguidilla de tangos Vuelvo al Sur, luego Uno y Vuelvo mi tango triste sur, como se vuelve siempre al amor Vuelvo a vos Con mi deseo Con mi temor Llevo el sur Como un destino del corazón Soy del sur Como los aires del bando neón Año el sol Inmensa luna Cielo al revés Busco el sol El tiempo abierto Y su después Quiero el sol Su buena gente Su dignidad Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad te quiero for al sur como se vuelve siempre el amor vuelvo a vos con mi deseo con mi temor quiero el sur su buena gente su dignidad siento el Sor como tu cuerpo en la intimidad vuelvo al sur. se vuelve lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias sabe que la lucha es cruel y es mucha pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Y si yo pudiera como ayer Querer ser sin Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí y olvidar a la que lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría a tu ilusión para llorar tu oh, amor oh, oh. pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya muy tarde y no sabré cómo quererte déjame que llore como aquel que sufra en vida la tortura de llorar su propia muerte pura como sos habrías salvado mi esperanza con tu amor uno está tan solo en su dolor uno está tan ciego en su penar pero un frío cruel que es peor que el odio punto muerto de las almas tumba horrenda de mi amor dijo para siempre y me robó toda ilusión Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amar Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor Tú eres sin ti Y entonces te busqué Por los caminos del recuerdo Y en el pasado más lejano Te apitabas por volver Y por librarte de este infierno Y se arrastró hasta mí Tu vida sin amor Con su dolor y su silencio Zabos un pasado que luchaba por querer volver Y fuiste tú, la que aleguero mi soledad Quien transformó en locura mi pasión y mi ternura Y en horror mis horas manzan Tú Tango triste fuiste tú Y nadie existe más que tú En mi destino Y hoy Te has hecho un lado en mi camino Y es muy tarde ya Para volver llorando a Tarán y contener la angustia que por mustia duele mucho más. Se desgarró la luz y enmudeció mi voz, a que aquella noche sin palabras, Bueno, con las disculpas a Roberto Goyeneche por, por bajar un poco el volumen y hablar sobre su voz. Eh, es básicamente para decir que este uñeta comar mi tango de hoy está dedicado a un gran amigo del alma, Jorge Colosio, que fue quien me enseñó muchísimo el tango y no solo el tango, sino la vida, convirtiéndose así en mi padre también de alguna manera en, en muchos aspectos, no solo en la danza y el y el tango, sino en la vida. Eh, Y mientras recordaba a Yoyo Yo, Colosio, a Jorgito, en, en, en todo este programa, me acordaba también de, de, de esas comidas, de esos bares, de la vida, de los bares. Por eso el próximo tango, Cafetín de Buenos Aires, va dedicado a él. Y esto me hizo recordar que eh, la comida a la cual quería hablar hoy, es del tuco, la janaria o da, sí, una salsa, eh, tuco. Eh, etor Ritig, eh, o Italia Ritig, dator, la palabra zuco, oszumo eh, o do jugo eh, con la que se acompañan las pastas, eh, orduan. Iseingo du dana euskara, zuco. Zuko its italerretik dator, tomate, atipula eta aragi egoziena nahzten ditu eta pastari O sea, que en cómo hacer este tuco es es el truco ¿no? que tiene esto del tanguero y todo este, esto como se fue enriqueciendo también como el tango mismo ¿no? con con con los judíos que traen el violín eh, los árabes que trajeron también el violín, el clarinete los, los franceses que traían el piano y demás el tuco es un típico estofado nada más que es muy condimentado no solo lleva tomate tipo la, sino que el eh, laurel que aportan los árabes y el mediterráneo, eh, orégano, eh, pimentón y de todo. Eso es muy cocinado, muy dejando los trozos de carne, se puede acompañar en cualquier salsa y ese aroma típico a cafetín de Buenos Aires, a cafetín de bares. Por eso este tema eh, que se lo voy a dedicar a Jorge Colosio, mi amigo el alma, mi padre el alma y luego afiches que lo compartiré también con Coloso y con Amayita que sé que le gustó mucho. Bueno, disfrutar miraba de afuera como esas cosas que nunca sea calza la contra el vidrio en un azul desforío que sólo fue después viviendo igual al mío como una escuela de todas las cosas quizás de muchachos veniste entre asombroros el cigarrillo la fe En mis sueños Y una esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja Cafetín de Buenos Aires y si sos lo único en la vida En que se pareció a mi vieja En tu mezcla vinagrosa desabioto y suicida yo aprendi filosofía dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas José, el de la quimera, marcial que aún cree y espera y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía sobre tus mesas que nunca preguntan y lloré una tarde el primer desengaño nací a las penas, bebí mis años y, y me entregué sin sí. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla vinagrosa de sabiondos y suicidas, Aprendi filosofía Dados timba Y la poesía cruel Es de no pensar Más en mí Y ahora sí, afiches En el cartel La propaganda manda cruel En el cartel Y en el fetiche de un afiche de papel Se vende la ilusión Se rifa el corazón Y apareces tú Vendiendo el último girón De juventud Cargándome otra vez La cruz Cruel, en el car te ríes corazón dan ganas de balearse en un rincón ya da la noche a la cancel su piel de ojera llamóca al aire su pincel y hace con él primavera pero qué si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera luché a tu lado para ti <risas> por Dios y te perdí Yo te di un hogar, siempre fui pobre pero yo te di un hogar, se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti, luego la verdad que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor Dan ganas de balearse en un rincón Ya da la noche a la cancel Su piel de ojera Ella moja el aire su pincel Y hace con él la primavera Pero qué Y están tus cosas, pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de viviera Luché a tu lado para ti Por Dios, y te perdí Ahora vamos a escuchar el malevaje Y me voy a despedir dejando de escuchar los tengo que queden Así que... Ahí nos vamos Dale. Malevaje Decí por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé Más quién soy El estará extrañado mm, Me mira sin comprender Me ve perdiendo el cartel De guapo que ayer brillaba en la acción No me que estoy embaretau Vencido y maneau en tu corazón Te vi pasar tangueando altanera Con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en silencio fue a piar. No me has dejado ni él. Cucho la oreja, veo aquel pasado, me y peroz Ya no me falta pa completar más que ir a misa E hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar En vez de pelear me puse a correr Me vi a las sombras final Pensé en no verte y temblee Si yo que nunca afloje de noche angustiao Me encierro a llorar De si por Dios que me ha dado que estoy tan cambiado, no ser sé más fiel soy. Te vi pasar tanqueando al canero con un compacta tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje en y ciego apiar No me has dejado ni el pucho en la oreja De aquel pasado manel pero Ya no me falta pa completar Es más que ir a misa a encarne a rezar un poco en la historia del tango, escuchar un poco de los primeros tangos las primeras orquestaciones, nostalgias siempre en voz de el polaco luego eh, bukatzeko, kambalache, ta tinta roja o renguarte ¿eh? pasarlo bien como yo me lo he pasado hoy Allo. risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. No era Roberto Goyeneche, por más que pusiera que era un joven Roberto Goyeneche, era mentira, pero bueno, no estuvo mal. Ahora sí, cambalache, quizá una de las letras que van a quedar siempre actuales en este mundo en el que vivimos, en este cambalache en el que vivimos. Disfrútenlo, y ahora sí, algo recordante. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 en el 2000 también Que siempre ha habido chorros maquiavelos y estafaos Contentos y amargaos, valores de doble Pero que el siglo 20 es un despliegue De maldad insolente ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en un mismo lodo todos manoseados Pues resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante, sabio, chorro Generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado ni escarabón Los inmorales no han igualao' Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón que falta de respeto, que atropello a la razón cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón mezcla con esta vez que iba Don Bosco y La Miñón La Tacherre, Napoleón, Carnera y Samartín Igual que en la vida la irrespetuosa De los cambalaches se ha la vida Y herida por un sable sin remache Ves llorar la Biblia junto a un calefón Siglo 20 cambalache, problemático y febril El que no llora no mamá Y el que no afana es un gil e Dale no mamá e Dale que va Que ya sande lorna Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lao Que a nadie importa Si naciste honrado que Es lo mismo el que labora no y día como un buey que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Es que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Muy bien, bueno, voy a dejar sonando. Para que escuche mañana el programa me he olvidado de poner a grabar o sea que los primeros tangos que son los de la primera guardia nueva no están no, no han sonado así que bueno hasta la próxima eh, un abrazo y rat media taco tristeza, de boco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor en mi nido fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio el juego de remange cuando vos pobre percantas Gambeteabas la pobreza en la casa de pensión Hoy sos toda una bacana La vida te ríe y canta Los morlacos de lotario los tiras a la marchanta Como juega el gato Maula con el mísero ratón Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones Te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión La milonga entre entremanaste con sus locas tentaciones Donde triunfa y claudican milongueras pretensiones Se te han trao muy adentro en el pobre corazón Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado y si alguna deuda chica sin querer se me olvidado en la cuenta del otario que tenés se la cargas.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 Dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasar te acordará de mí